del centro, hay mucha gente que está preguntando por qué inauguración si no es un edificio nuevo. Lo que pasa que ha pasado a ser nuestro, porque el señor intendente lo ha donado al, al centro de jubilados. Ya es usted desde ya el edificio. Es, ya es nuestro, claro. Entonces por eso es la, vamos a decir, reinauguración. Claro. Se, ina, se inauguraría, no sé, cuando se, se fundó el centro, cuando se creó el centro, pero este ahora ya es de propiedad. Antes estaba en Comodato. Claro. Desde 2004... ...que se empezó a trabajar... ...se empezó a trabajar acá en el centro... ...en comodato... ...¿no?... ...el señor Helios S. Berry ...lo había dado en comodato... ...para trabajar más más tranquilo... ...porque se estaba aquí calquilando casas... ...claro... ...y bueno, desde entonces venimos hasta ahora... ...que, que bueno, ahora ya estamos más tranquilos... Y, ...y bueno, felicísimo de que... ...el señor Intendente nos haya donado este edificio... ...y lo han entonces, lo mejorado... Estamos, <risa> ...hemos mejorado el salón de adelante... Claro. ...¿no?... Eh, ...después ya vamos a continuar... ...ya al ser de propiedad... Ya lo vamos a ir este arreglando más y bueno, ya vamos a ir como decimos comúnmente tirando la manga, ¿no? Y con qué comodidad <risa> de cuenta, no Abel ahí. Bueno, son varias habitaciones, eh, de decir, porque esto era una casa de familia claro. antes. Claro. Ah, porque, Claro, yo, lo, yo pues, veo que es cortito hasta que el sí. correo. Ah, el claro, correo. el correo estuvo muchos años. Sí. Y cuando se cerró el correo fue cuando ya este después esto había quedado vacío y la señora Mirta Hernández conjuntamente con el entonces delegado municipal Juan Carlos Fortunato Juan Carlos. este hicieron las gestiones ante el señor intendente Elliot Severi y lo lo dio no se dio en comodato. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, Así y ahora este cuénteme un poco de las actividades que hacen habitualmente. Bueno, las actividades que tenemos nosotros estamos trabajando más o menos no mucho por la distancia. Claro. Pero tenemos hasta ahora dos talleres, que es gimnasia y masoterapia. Ajá. ¿No? El masoterapia viene de la profesora de Olavarría. Claro. Y gimnasia no, es local. A ah, de aquí sí, de, de acá. Y la semana que viene o dentro de, de unos días, este algo muy importante es eh, que empezamos con el taller de alfabetización. Ajá. Tenemos unas cuantas personas que se han anotado, que bueno, vaya a saber por qué circunstancia no se hizo a su debido tiempo pero como dice la madre teresa de calcuta jubilado no te detenga verdad es una verdad es una verdad qué lindo eso sí, eh. sí, sí, sí, sí. qué lindo porque sí, aparte... hay personas grandes jubilados que no saben leer que uno que no sabe leer y escribir otros saben leer pero no no coordinan, no saben unir las letras, claro. entonces esa también va a ser la profesora, va a ser Rosana ponceta que es sí. una maestra de acá maestra de acá. jubilada de acá de espiga que ella va a trabajar con, con estos estas personas, bueno así que estamos muy muy muy contentos ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí, bueno Mabel, queríamos simplemente sí. tener tu palabra, sí, mañana sí, va sí. a ser eh, sí, invitar, invitar a, a, a principalmente a todos los jubilados porque claro. mañana es doblemente fiesta para nosotros Totalmente. los 100 años de Espigas Y, y además eh, recibir este, la, casa ya, manos, la casa propia La casa propia, lógico Y bueno, y felicitarte a vos Porque bueno. todos los años nos acompañas Que Radio La Barría está presente Y por ahí te vamos a adoptar Bueno, cómo no <ríe> <ríe> Te adoptar como Westpiguel Muchas gracias, gracias. Mabel eh.